Entonces claro. ahí la, la instrucción es muy rápida, en muy pocos meses y entonces eh, eh, creo que ahí hay un, un gran trabajo, un gran trabajo para hacer, pero obviamente tendrá que tiene que ver con esto que, que planteaba ya Bruhat en ese momento y en otros momentos, porque después vino Arlañan, que claro. también intentó hacer algunas transformaciones y y obviamente siempre se hicieron algunas purgas, este pero no llegó a, a la profundidad de hacer una gran transformación de, de la policía. Eh, cosa que obviamente sucede, sucede. Uh -huh. Digo, me parece que hay una cuestión que es eh, separar, porque... Siempre se pide la renuncia, digo, ¿no? Este, las personas. Sí, era más fácil. y como eh, Pero además el tema de, no sé, no no vamos a hablar de si Berni, si no Berni, este, pero digo, ¿en, ¿en cuánto tiempo cree alguien que alguien puede hacer una transformación en la policía bonaerense? ¿En dos meses? ¿Con una pandemia de por medio? Porque... Leyendo también, cuando vos ves lo que planteaba Brunati en ese momento, que, que es, la policía históricamente ha tenido sueldos muy, muy bajos. ¿No? No, no se distingue del resto de los empleados públicos o de los docentes. Digo, han tenido sueldos que son bajos. O, o, o no no no siempre tuvieron que hacer en un momento hubo una discusión con el tema de la sindicalización creo que zamora Luis zamora planteaba en ese momento la sindicalización de la policía este que está prohibida creo la, la sindicalización por el tema de, uh -huh. de la del derecho a huelga y demás este pero en el momento eh, ese de la de los reclamos salariales cuando se planteaba la sindicalización era que si la policía tenía bajos salarios eh, era más fácil corromperla, ¿no? Uh -huh, claro. este, más fácil corromperla pero ya hablando no de lo que ya estaba corrompido sino de las nuevas generaciones. Y de hecho digo si nos ponemos a analizar el tema de la pandemia le ha retirado a la policía todas las changas de, que pueden hacer, ¿no? Eh, los boliches... Uh -huh. Sí, o, changas ilega o sea, ilegales. Las... Eh, ¿Cómo? Son todas cosas ilegales, digo, el negocio con los barras, el tema de la prostitución, son todas changas eh, que son totalmente ilegales, pero que sabemos que existen igual. Y se normaliza también. No, no sé, hay, hay algunas que no deben ser ilegales, como, no sé, si vos haces un, eh, una seguridad en un boliche o en un lugar de te contratan, Eh, te, digo me parece sí, al menos horas ahí. también es cierto digo no pueden hacer horas de más claro. porque no hay partidos porque y, no hay bancos claro. y que claro Sí, es no uno hay, de los de los reclamos que... puntuales sí? en pandemia de hecho eh, muchos de los oficiales digamos no tienen los eventos masivos deportivos eh, de horas y horas de horas extra eh, y, y se han recortado los horarios a lo básico Tenés digamos 8 horas en una esquina Y, o seis horas y listo Y no tenés el partido del fin de semana O la marcha Que tenés que ir a cubrir Y a, y a hacer seguridad Y todo esto que son horas extras Inversión que hacen al sueldo también de, Del policía eh, Ha quedado sí, claro, en lo básico y también te das cuenta eso. de eso a eso me refiero, creo que eh, este reclamo salarial hay que separarlo de todo el resto, digamos. Una cosa es un reclamo salarial que eh, es atendible por esto que estamos charlando, digamos, este, han visto disminuidos este sus salarios eh, y sus ingresos este fuertemente. Ahora, otra cosa es cómo haces ese reclamo salarial ese reclamo salarial no este cuál es el método cuál es la, la forma de este, esto de rodearle la, la, la casa al, al gobernador y, y demás bueno pero ahí hay otro componente que hay que separarlo me parece a mí este de y no hacer todo el paquete no uh -huh. Digamos, hay una por un lado está el reclamo salarial que creo que es atendible ¿eh? y por esto que estamos hablando y por el otro está la reforma de la policía pero también la reforma de la, de la bonaerense y, y, y esta transformación profunda que debería hacerse creo que hay una decisión política hay una hay tiempo pero también hay que tener en cuenta que eh, existen los intendentes y existen los territorios no eh digo es un andamiaje bastante una estructura bastante grande de de de trabajar y de transformar ahí que eh, no debe ser tan fácil en la negociación porque también hay que ver cómo qué es lo que están planteando qué están planteando los intendentes. Mm -hmm. Vivian, excelente y muy bueno que hayamos y que podamos eh, recuperar la experiencia de de Brunati. Eh, y también como Brunatti, como un director de cine, que ya hablaremos de él, eh, pero importante para tenerlo en pues, cuenta. Sí, una, te, una cosita más, es este, hay un libro para recomendar de que escribió Brunatti no hace mucho tiempo, este, que se llama Las llaves de la cárcel, Y el, el libro evoca un poco la, ref, la reforma penitenciaria porque también él este desarrolló un proyecto de eh, nuevas cárceles que, que se que, que aún existe este que, que fue muy importante y es muy importante el, el planteo la reforma y cómo se inició y cómo se desarrolló cuál fue el criterio digamos es una experiencia que que es digna de, de retomar y poner en, en práctica si si la intención es reformar esto, ¿no? Uh -huh. Bien, Vivian, eh, leemos, te leemos en parte también con la reseña de María Pia Chesino del libro de Estela Caloni, tuyo de tu autoría y de Mariana Baranchuk, que está aquí también en radiográfica.org.ar y nos eh, vamos con una canción. Nos vamos para alegrar el digo el, el alma. Vamos a escuchar la amanecida de Moyo y y Hard por Jaime Torre y Moyo. Muy bien, la Ahora que, que disfrutemos, Disfrutémosla. Nos vamos bebiendo al día y un andar por las tierras solo presos de lágrimas perdidos Voy la mañana mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar, sobre el vacío del sol. Y esta zamba que canta y me nombra Me llora entre las manos Y esta zamba que canta y me nombra Tiene un grito en el final Quiere florecer mi boca Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las hojas Voy tentando una clara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 20 espacio publicitario. Sumate a la comunidad Radiográfica. Aporta al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Seguimos con el tema seguridad y hay ya una iniciativa que están discutiendo las organizaciones sindicales que tiene que ver con, eh, mal dicho, mal y pronto, romper la cuarentena y salir a la calle porque esto se está yendo de las manos. Sí. Eh, lo que plantean distintas organizaciones es, eh, bueno, yo sé que no hay que movilizar, sabemos que hay que cuidarse, que no es bueno grandes concentraciones, pero